We'll uh -huh. Amigas y amigos electrocráticas y electrocráticos, aquí somos en una nueva edición especial de Electrocracia, dentro de la programación en cara más especial de Estrella Estrella, las jornadas a dedicadas a promocionar la aragonés con el objeto de promocionar y conservar a nuestro patrimonio cultural y a nuestra síndrome de identidad. Más a espera, principiamos este programa especial con un trozo extraído del fantástico álbum publicado por el artista vasco El Chef A, la increíble We Walk Home Together, que ya ha sonado por este programa. Ya hemos decidido darnos tratos Mugarisan, un tema en que colabora a Cantaire Vasca en poca iria, y cantado en euskera y provisto de un toque épico, ambiental y mesmo bucólico. No dicesamos de charrar de artistas españoles ni de lenguas vernaclas en este caso un otro disco que ya hemos comentado por Electrocracia, y se reivindicativo rabia activa de banda Electroputas, integrada por Edu Chifoni y Toni Bello, fundadores de Kinky Beat, que tanto nos ha feito Goyo, y con la colaboración de Riverend Karim Private. Aquí os presentamos un vidre trencat, un otro dos temas de este álbum, un alternando catalán, cono castellano y aún colabora a más, Damir, de Mundo Indómito. Las letras tornan a versar sobre a denuncia, a revolución social y a contrapolítica, dice a tan agresiva y rabiosa que predomina en este incendiario disco. Societats col·lectives no compatitives Evolucionant, forces temples sense líders Més equiposes, més maguivers Més educació, ensinistra, menys el dimarts Si blau, sabotalls de bloquets Un partit senar, marxial, combat Amb almas de pagès, el teu privat Va de radical, pensament a aquesta gent Electrofutasi de més sang, conseqüentment Contra la violència monopoli de l'Estat Combinat tancat, no estigues tancat I ha robat al mans el pobre o l'entitat Combinat tancat, no estigues tancats Estaven ells, avui han t'assegurat. Un vida d'encant, dos vida d'encants. No volem ovelles defensant a llops endevats dintre els sindicats, dintre els indignats. Un vida d'encant. De Barcelona también nos plega o siguiente trabajo o de Bruno Garza más conocido como Brunetto y que ha presentado este año o genial LP P donde desde el sello irregular y de que ya escuchamos un dos tracks ahora nos desdisfrutamos de uno otro dos trozos de obra concretamente o pop industrial de bergreen con la colaboración de Ian Díez. Un dos discos del año ya ha publicado por el veterano productor británico Richard D. James, o que es lo mismo, el genial Apex Twin, que ha publicado este siro en el sello Warp. No fa guaire, ya, ya os mostremos uno de dos temas del do disco. Y ahora, todos metemos un otro de impronunciable nombre, a disfrutarnos dos sonidos experimentales y personales del gran Apex Twin. The Potter de Canadá nos ha pliegado este año un nuevo disco de The Soft Pink Truth Proyecto Unipersonal de Drew Daniel 50% de Proyecto Experimental Matmos, un disco clamado Why to The health and Rake? aunque promociona un curioso estilo fusionando Black Metal con Electrónica Agresiva y como prueba este bestial y terrorífico Sadomatic Rides que de seguras no te dictará indiferente a ningún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 No dichamos Canadá esta pecada hasta tornar a escuchar un atro dos los trozos del nuevo disco de Daniel Snaith, aunque todos conexemos como caribou y que plega de publicar Our Love, o suyo nuevo LP que ya replegando grandes críticas, todas merecidas. Tien pues de escuchar suyo primer single, y Can't do Without You, que ya todos hemos meso en Electrocracia, ahora nos disfrutamos del tribalismo experimental Dista otra pista da obra, O divertiu Mars. Agora toca charrar da electrónica local e lle que un dos álbums del ano nos ha plegado dunha formación zaragozana. Se trata de De Vito, que han publicado este Magnus Imperial Club pasándose a una electrónica serie directa, aconseguindo que as críticas rebelen de van dos suyos pietes. Ueitos, presentamos o tema Walter White, tributo ao protagonista dunha das millores series da historia da TV. Seguimos con Electronica Mania, esta vez con una formación amiga de Radio Topo. Se trata de Mouth, que acaban de publicar nuevo EP Pratmonium después de suyo exitoso álbum debut, La Increíble eh, 1.0, eh, y vinieron a ir este mismo programa a presentarlo. Encara que se trata de una banda de recién formación, ya que le van en activo desde 2012. Los suyos integrantes son experimentados músicos Miembros de emblemáticas bandas del Reino Aragonés y que han sabido fusionar, como Denguno Folk con Electrónica, las leyendas con los sonidos urbans y todo sin espanto a mezclar sonidos tradicionales con rock, traman bass, techno u house. Aquí nos metemos un dos temas de ese álbum debut, concretamente el tema Charralla del Alba, un canto popular aragonés pasado por O Colador de Lola Schoolhouse, y aunque las gaitas y las guitarras tienen mucho que decir. Points and points Ya parte en un barranco, va pateando na vareja. Pocara los en un llano, tiene mucha pieda la cuesta que araña el alma. Qué día es. Ole ole Maya yo te miro. No dejamos de costado a fiesta y está aplicada o sonido bailable y agresivo. Nos lo traen los irreverentes y reivindicativos T&W, a banda sudafricana que conforman Ninja Choland Divisor y DJ Hightech. Hoy tornamos a escutar este trallazo clamado Pitbull Terrier incluido dentro del suyo Zagger disco Tonker Mach. Toca cerrar este programa especial de electrocracia con buen tecno, concretamente un dos temas extraños de Irreformable o Nuevo LP que el alemán Adam X, también conocido por el suyo proyecto Traversable Born Hall, ha publicado no en el cielo Sonic Groove. Y hoy toca escutar este tributo a la IPM y al techno industrial que es Sir Insanity. Con esta energía damos por finalizado. O nuestro especial Electrocracha con motivo de estrella a estrella.